Bueno, y venimos rápidamente a este encuentro con Plinio, como cada miércoles, un poquito eh, retrasados. Plinio, teníamos eh, una entrevista justamente muy importante relacionada con lo que está sucediendo en Palestina, pero también eh, para nosotros es eh, importantísimo este contacto, como siempre, para conocer la realidad de Brasil. Buen día, Plinio. Buen día, Emiliano. Buen día, Daniela. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. retrasado por la buena causa o sea que no hay problema exactamente y bueno podemos comenzar directamente para aprovechar el tiempo con algunos de los temas que están planteados por supuesto esta como vos lo has planteado ya en otras instancias esta novela de, del juicio a Bolsonaro que está en la última etapa estamos en la última etapa del juicio de Bolsonaro pero no sé si estamos Emiliano en la última etapa de la novela que implica más de cosas, la ultraderecha sí. no ayer empezó formalmente el, el proceso final cuando viene la condena mm. entonces hubo la lectura de la acusación por el fiscal general el relatorio del juez encargado que es Alexandre de Moraes la defensa de los abogados no pero todo transcurrió de manera muy convencional muy protocolar los acusados no aparecieron Bolsonaro alegó que está pasando mal, quedó en la casa pero lo que se nota es primero que los abogados ya ya admiten de mm. manera implícita que no hay que hacer que Bolsonaro será condenado entonces ellos tratan de buscar dos cosas atenuar la pena de los acusados que van a tener una condena bien fuerte, más o menos unos 40, 30, 40 años, que es una condena fuerte, y negar la acusación. Entonces, quedan los abogados se distribuyen. Algunos dicen, mira, mi cliente no, no hizo nada, no hay pruebas, no, no pasó nada. Y los otros admiten que hubo algo y tratan de eh, disminuir el prejuicio para su cliente. Pero de eso lo que importa es que se va a encerrar la etapa institucional de tratar de contener la ultraderecha golpista. Pero esto no va a resolver el problema, como ya lo discutimos aquí varias veces, uh -huh. que problemas políticos no se resuelven con soluciones institucionales. Entonces ahora hay una especie de un giro en la política brasileña, pero que ya se nota, de lo institucional para lo político. Entonces aumenta la presión muy, muy grande para que Bolsonaro sea anistiado. Entonces empieza una movimentación en el Congreso Nacional para que esto ocurra. Entonces hay presiones de Trump, hay presiones institucionales, hay presiones de calle. Entonces la idea que tenía, ¿no? el status quo, que con la presión de Bolsonaro la situación se calmara aquí en Brasil... es posible que ocurra lo contrario, que ahora se caliente todavía más. ¿No? La expectativa es que este juicio termine hasta el hasta la segunda semana de septiembre, o sea, que va a ser rápido el juicio, pero ahí tenemos que aguardar si va a abrir una nueva temporada que es la lucha política por la amnistía de Bolsonaro. Más allá de lo que de lo que defina, digamos, la la justicia Eh, está el tema de la amnistía, que es aparte, ¿no? Esa parte, porque además es inconstitucional la amnistía. Uh. Entonces, si el Congreso aprueba la amnistía, va, va a ser una ley que es anticonstitucional. Entonces, el Supremo va a tener que decir que la ley es anticonstitucional. Lo, o sea, el problema es político, No es un problema institucional que con leyes se resuelve. Esto se resuelve con correlación de fuerzas en el conjunto de la sociedad. Y es para esto para donde caminamos. Plinia, yendo también con el segundo tema que nos proporcionabas, que dice que la operación carbón oculto del gobierno federal revela fuerza económica, financiera y política del crimen organizado en Brasil. Entonces, la gran noticia, además de este, del juicio de Bolsonaro en la semana, fue esta operación carbono oculto ¿no? del gobierno federal, movilizando la Secretaría de Receta Nacional ¿no? de Tributos, la Policía Federal, varios organismos del, del gobierno federal, que es una operación contra el crimen organizado y específicamente contra una facción criminosa que se llama PCC, sí. Primer Comando de la Capital. Es un grupo que nace en las prisiones de Sao Paulo, en realidad, de, en defensa de las opresiones que ellos recibían en la prisión. Y de esto, de este inicio, el grupo se convirtió en un gran conglomerado capitalista de narcotráfico. Trabajan con atacado de eh, tráfico de drogas, sí. Pero lo que la operación, no, carbono oculto. ¿Carbono porque Porque se descubrió que tienen una red de estaciones de benzina, se dice, postos de gasolina. Sí, estación de servicios, sí. Estaciones de servicios, transporte urbano, eh, financieras, no bancos de, fin de fintech que crearon, movilizan billones de reales Y tienen ramificaciones con la política, entre los cuales se descubrió una propina al exministro de Bolsonaro, que en realidad era el primer ministro del gobierno de Bolsonaro, Ciro Noguera. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es ver la metástase del crimen organizado hacia la economía, hacia el sistema financiero y hacia los elevados escalones de la política brasileña, pero cuando yo digo elevados no digo los escalones municipales porque ahí ya estaban, pero ahora los escalones federales del más alto nivel. Entonces esta es una noticia digamos asustadora, pero no sorprendente porque esto ya se sabía, aunque no se tenían las pruebas concretas. Bueno, Priño, en otro de los aspectos que nos planteas también, eh, las privatizaciones que avanzan con esta reforma administrativa eh, con la complicidad del gobierno federal. Sí, esto es importante porque mientras todos miran el circo de la presión de Bolsonaro, del mm. juicio de Bolsonaro, nosotros de decimos, aquí hay una expresión en portugués, A boiada va pasando, los vacunos van pasando, o sea, se abre la Y, y las grandes negociatas se van pasando. Mm. Entonces, estamos asistiendo en Brasil una gran ola de privatizaciones, de presidio, de servicios públicos y de eh, tratamiento de agua, uh -huh. que en Brasil en portugués se llama saneamiento. ¿no? En, en español no sé, porque estamos... Sí, saneamiento, nuestra... sí, sí. porque el traductor oficial es Hernán, pero se jubiló, o sea que entonces quedamos sin traductor. Mira que, mira que Daniela también maneja el portugués bastante, bastante bien. ¿eh? Ah, que... Entonces me sustituye Hernán, pero es una broma, yo sé que Hernán fue para el bastidor, no se jubiló. Pero todo esto se hace en varios gobiernos, gobiernos del PT, como gobierno estadual de Bahía, de Piauí, de Pernambuco, que to son todos... Relacionados al PT, pero también de, de los gobernadores de Bolsonaro, como por ejemplo en Sao Paulo. Pero entonces, y esto se hace con la, el financiamiento del Banco Federal que se llama BNDES. Entonces, esta es una cosa que es importante que los oyentes de Radio Centenario sepan, o sea, Mientras se combate Bolsonaro, se impulsiona la política de privatización de la ultraderecha. Ah. Y además de esto, ahora, al corto plazo, inmediato, el Congreso Nacional decidió acelerar la reforma administrativa, una reforma del Estado, cuyo ob objetivo es subordinar todavía más el Estado a la lógica del capital, ¿no?, Eh, es una reforma ultra neoliberal que Bolsonaro la intentó pasar, pero fue combatida por el PT. Ahora que el PT está en el gobierno, el PT de manera cínica deja que las articulaciones continúen para que pase esta medida que es muy antipopular, eh, mientras todos están asistiendo el juicio de Bolsonaro. Entonces esta es una Noticia importante para que se sepa que mientras se combate la ultraderecha, la política de ultraliberalización persiste. Y bueno, para ir finalizando también con, el, con los temas, Plinio, está algo que veníamos mencionando hace un rato también, el tema de las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel, que están en el peor momento de la historia de los dos países, podemos decir. Sí, para, para que no digan que solo critico el gobierno Lula, Sí. En, lo que, en, en lo que respecta a Israel, el gobierno Lula se comporta, no digo que bien, pero mucho menos mal. no Podría Ajá. ser mucho mejor, pero la, la, el, el hecho es que eh, Israel indicó un embajador que era un provocador, que había sido votado de Venezuela ¿no? para asumir la embajada en Brasil. Y el gobierno brasileño no aceptó la indicación y en retalación... Israel eh, rebajó las relaciones diplomáticas con Brasil. Yo creo que esto muestra la tensión fuerte que está la, el problema palestino en la relación de Brasil con Israel. Es bueno que no haya aceptado el embajador, pero es insuficiente. ¿no? Lo que se de, tendría que hacer ahora es romper todas las relaciones diplomáticas, económicas, financieras con Israel. para ver si se presiona a Israel para terminar con el genocidio, que yo sé que es lo que ustedes estaban discutiendo antes que yo entrara en la rama. Sí, sí eh, recordar que eh, no, Brasil no rompió relaciones con Israel, sí ha tomado este tipo de, de, de medidas, si se quiere, eh, de, de distanciamiento con, con, con, con algunas de las, de las políticas ¿no? del sionismo. Exactamente, eh, Emiliano. O sea, es una presión todavía protocolar, formal, diplomática. no Es necesario ir para allá porque la gente está muriendo de hambre, como sí. ustedes escucharon. Sí, y, y en comparación con, con la realidad que tenemos acá en Uruguay, por ejemplo, donde el gobierno, eh, que también se presenta como un gobierno progresista, no, así como el de Lula, eh, sin embargo, acá en Uruguay el, el, el vínculo con Israel sigue siendo muy... Muy, muy fuerte ¿no? y, muy, y muy cercano. Bueno, Plinio, eh, no sé si hay algún otro aspecto que vos quieras mencionar antes de, de cerrar este espacio de hoy y eh, que fue más breve. No, yo creo que tocamos lo esencial, nada más para, para dejar claro que, que es importante que el gobierno de Uruguay no funcione como un gobierno cúmplice del genocidio, hmm. porque esta manera de hacer vistas, ¿no? de hacerse loco, de... delante del genocidio no es bueno y entonces siempre es bueno que este tema sea tocado aquí, no para que vea que los otros países ya están mucho más adelantados. Sí, o de, o claro, o tomar como referencia lo que se hace incluso en otra, en otros países de, de América Latina, que tampoco es que sean eh, gobiernos de izquierda ni, ni revolucionarios, pero que tienen una postura mucho más digna no y el gobierno uruguayo aún así sigue... Eh, si se quiere mirando para el costado en, en, en muchos sentidos, Pliño, te agradecemos como siempre por este espacio, por tu tiempo, y nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene, probablemente con, con noticias mejor, digamos, más, más calientes del juicio de Bolsonaro. Perfecto. Fue un, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Quedamos a la expectativa entonces. Hasta la próxima. E o samba quadrado